Bueno, en primer lugar quiero hacer una mención especial, y un recordatorio a la compañera Dora Koledewski. ¡Bravo! Creemos que las mujeres logramos cambiar la política, logramos imponer este tema en la agenda social y política. El Estado es el que tiene que garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Eh, en ambos casos, tanto la mujer que quiere eh, quedar embarazada y ser madre con la ley de fertilización como la mujer que quiere interrumpir un embarazo con la ley de aborto. Hoy, la diferencia a otros momentos históricos es que hoy hay una sociedad que nos acompaña. Hoy la sociedad está por adelante del Congreso de la Nación. En Argentina se calcula que existen alrededor de medio millón de abortos por año. Este es un estudio que salió de la Cepal hace unos años. Se calcula que las mujeres abortamos dos veces a lo largo de nuestra vida. El aborto es un tema de, de derechos de las mujeres, por supuesto, pero también de salud pública y de derechos humanos. Eh, creemos que el Congreso tiene que estar a la altura de, de este debate eh, fomentando una política integral, tratando de garantizar la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de Aborto y eh, bueno nada esperamos que poder tener un debate respetuoso eh, avanzar en la cámara de senadores y la verdad que esta es la primera vez que encontramos tanto apoyo en esta cámara tan rápido lo logramos en una semana va eh, a ir el récord histórico de, de apoyo transversal al proyecto así que bueno muchísimas gracias